Una central hidroeléctrica son aquellas centrales que obtienen la energía eléctrica o la electricidad a partir de la energía potencial del agua que está detenida en una empresa. Una central termoeléctrica es una instalación industrial empleada para la generación de electricidad a partir de la energía liberada en forma de calor. Normalmente, mediante la combustión de algún combustible fósil, como petróleo, Gas natural o carbón este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica en la actualidad se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas de la denominada el ciclo combinado que es un, un tipo de central utilizan gas natural como combustible para eliminar la turbina de gas. El vapor de agua o presión, por lo tanto, hace girar los alaves de la turbina generando energía mecánica. A su vez, el eje que une a, a los tres cuerpos de la turbina hace girar al mismo tiempo a un alternador único de